Pero queríamos eh, hablar con vos porque eh, hay una novedad que tiene que ver con el estatuto del, del periodista, porque están, eh, digamos, confeccionando un nuevo estatuto, aunque eh, tu, eh, digamos, mantén, mantienen el viejo estatuto por unos meses, que es lo que le pudieron arrancar al Gobierno Nacional, que lo quería directamente eliminar de la faz de la tierra. Contanos un poco todo eso que están haciendo. Así es, este, sí, se cree que la, la única conquista que hubo en el debate por la modernización es justamente la plaza de 10 meses del estatuto. Así que en ese sentido eh, no estamos conformes, pero fue un avance porque también nos da un poco de, de aire para ver cómo llegamos a fin de año cuando realmente quieran derogar el estatuto y nosotros tengamos uno nuevo para presentar. Eh, bueno, nosotros hablamos con todo la, en todas las provincias, se hicieron más o menos lo mismo, un debate con con los legisladores que votaron en contra y lo que tenemos para decirle es que si esperan un estatuto devaluado o un estatuto sin derechos, es todo lo contrario, estamos elaborando un estatuto con más derechos y con incluso con nuevas actividades que no estaban este en el estatuto anterior, que sí que realmente era anacrónico pero se está laburando firmemente. La semana pasada nos encontramos también en Córdoba, por eso sabíamos del Congreso de Falco de ahora de, de esta semana. Eh, tengo entendido que creo que van a tocar parte del de, de estatuto también. Así que en un gran plenario con más de 200 personas y abogados, este tocamos varios puntos en, eh, que tenemos en cuenta para para conformar el nuevo estatuto. Bien, y eso... Eh, sí, Juani. Sí, Milton, buen día, Juani, te saluda, ¿cómo estás? Buen día, comando, Juani. Bien, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son esas modificaciones, eh, Milton, que vos decías que se agregaban eh, otros... Este, servi no, servicios no, o otras sea... Otras actividades. Otras actividades, Claro bien, eh, sí es buena buena pregunta el el punto uno es el más complejo de todos, uh -huh. porque es el ese lo que queda abajo del paraguas del estatuto el el, uh -huh. el estatuto si bien tenía 80 años eh, declaraba como periodista profesional aquel trabajador que estaba en relación de dependencia uh -huh. eh por eso es por eso es un punto muy muy álgido y un punto muy sensible porque la idea que tenía. Hace 80 años, cuando se vendían 400.000 diarios por día, eh, tenía que ver con que ninguna empresa eh, precaricia a un trabajador y lo ponga en blanco automáticamente. Esa era la única eh, intención que tenía ese párrafo que decía este el estatuto profesional, el periodista profesional es aquella persona que trabaja en relación de dependencia con información. Bueno... Nosotros eh, creemos que es así, pero también incorporamos a los freelance y también incorporamos a los monotributistas. El tema es cómo queda, y, y toda aquella... Uh, bueno, eh, nosotros tenemos en todas las provincias hay eh, facultades de trabajadores de prensa, los cuales no estaban incluidos, eh, mucha, mucha gente que hay, una, por las actividades nuevas que hay, streaming y... y Como todos sabemos, eso no estaba incluido en el estatuto. Bueno, vamos por todo eso. Un estatuto que eh, hace mucho tiempo se había dejado de, de alguna manera de militar. Esto es un error que tuvo desde el sindicalismo. Nosotros hicimos lo que pudimos acá, pero realmente nos encontramos con gente joven que tampoco entendía mucho de qué se trataba un estatuto que estaba muy vinculado a los diarios, ¿no? a los diarios gráficos por eso vamos por todo incorporamos en el punto uno todos los trabajadores de que de, de prensa y que trabajen con la información que de alguna manera eh, sea sensible para la, mod la modificación de la sociedad no eh, por eso no está a, puede llegar a no incluir a aquella persona que haga publicidad por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, eh, y te pregunto es toás sí. más sensible después nosotros lo que sí incorporamos Y esta es una novedad, una novedad muy importante y justamente tiene, tiene que ver mucho con un trabajador de Radio Nacional. Eh, hace un año al sindicato de prensa un trabajador de Radio Nacional comenzó con con, con problemas que, de fobia y con problemas que tienen que ver con el no saber si conserva su trabajo, que su trabajo es totalmente precarizado, el no saber si tiene un norte, el no saber si va a poder llegar a parar la olla a fines de, de, de mes... Bueno, llegó al sindicato, como otros más también, con esa inquietud, ¿no?, de empezar a tener problemas de la pro, de, propios de la profesión. Entonces empezamos hace un año a debatir cuestiones que tengan que ver con la salud mental. De las 20 provincias que estuvimos debatiendo el estatuto, la única provincia que tocó los problemas de salud mental y, y cuando la, la actividad te empieza a ser mal, es la provincia de La Pampa, así que siempre lo digo, tanse orgullosos porque la verdad que es un, un debate muy muy muy interesante y el debate tiene que ver no solo en cuándo nos jubilamos sino cómo llegamos a esa instancia en qué, en qué estado llegamos. Eh, yo la verdad que lo que presencié fue mucha cantidad de gente joven que no entiende de lo que se habla. Eh, en ese sentido, desde La Pampa llevamos la propuesta de tener licencias especiales por por salubridad por insalubridad de la profesión, incluso también llegamos a plantear un retiro voluntario, eh, eh, pago, eh, cuestiones que tengan que ver con la previsión, eh, con la cuestión pre, de previsión ¿no? de, de jubilación también, así que esa es la novedad que nosotros llevamos y gracias a eso también en la Federación con una nueva comisión que se que empezó a, a partir de ahora, eh, por, por cuatro años más, la Pampa agarró la Secretaría de, de Salud. Así que eso es una buena noticia. Bien, buenísimo. Y no sé si es que está dentro de estas nuevas propuestas que están haciendo desde desde los sindicatos, te pregunto Milton, eh, si es que hay alguna alguna preocupación respecto a la utilización de la inteligencia artificial dentro de los medios de comunicación. Pregunto esto porque, eh, por supuesto que sabemos que se está utilizando, y si es que esa utilización o esa, esa este, utilización en demasía eh, puede llegar a, Eh, reemplazar a un trabajador o lo que haga un trabajador eh, lo, la haga la inteligencia artificial y no se necesite ese puesto de trabajo ¿hay alguna preocupación respecto a eso? no sé si se ha hablado sí, sí por supuesto, y hay un capítulo que tiene que ver con eso y, hay, y el capítulo ese es fundamental porque lo que dice es que sí o sí hay una obligación para que vos pongas en el medio donde estás publicando si eso es producto de la inteligencia artificial o no. Eh, porque, digo, el lector tiene el, el total derecho, si bien eh, la, el derecho a la información existe y es un derecho humano consagrado en 1948, Eh, vos necesitas saber si eso te lo hizo una máquina o te lo hizo una persona entonces ese punto como es tan sensible y es todo nuevo que todavía se sigue debatiendo eh, uno de los puntos como para darle importancia al ser y a la calidad de la información que está recibiendo es que vos sepas si realmente está construida por inteligencia artificial o no. Hoy en día se está usando, se usa mucho, hay cosas que la, realmente que son superadoras, porque lo que tiene que ver eh, es que es el mandato que vos le das a la inteligencia artificial para desarrollar una noticia, ¿no? Eh, no no La noticia no se desarrolla por sí sola. Eh, en ese sentido, también estamos viendo que eh, tenemos nuevos trabajadores y trabajadoras que están siendo tercerizados y contratados por Google para hacer tareas de registro eh, regional de noticias, que si bien es la misma noticia, está totalmente alterada en su título, en su cuerpo, no en su significado, pero son nuevas personas que están obligadas a hacer tres o cuatro noticias por hora, durante más de siete horas, cosa totalmente ajena al Estatuto del Periodista Profesional, Y que son personas que son muy jóvenes y que cuánto tiempo puede llegar a, dur a durar y para qué una persona estudió más de cinco años un, un, una profesión si va a estar este, dedicada a hacer eso, ¿no? Que es el, el robo sistemático de información. Claro. Eh, así que sí, este la verdad que estamos en el momento... Eh, bastante eh, movedizos y creo que hay que estar, el, el mensaje es hay que estar a la altura, hay que estar a la altura desde la universidad desde los sindicatos, desde los compañeros mismos porque eh, vienen por todo y nosotros también tenemos 36 horas semanales no se olviden nunca de eso pero esta eh, es una persona que trabaja 24-7 eh, también pusimos artículos en donde está totalmente absolutamente prohibido Eh, mandar un mensaje y dar actividades a los trabajadores cuando están fuera de horario porque lo que notamos es eso también, no te desconectas absolutamente nunca y, y nada, vivís prendido a, a, al, al derecho de la patronal ¿no? y a la, a la petición de la patronal. Claro, y también está incluido también eso de la salud mental, digamos que tengas un poco de respiro como trabajador sabiendo que si pasan cosas otra persona se tiene que encargar y vos podés atender a tu familia, a tus amigos o a vos mismo o a vos misma si querés y tener un poco de, de tranquilidad, sobre todo para tener la cabeza más o menos descansada para hacer un buen trabajo, eso la verdad que eh, como, como provincia está buenísimo que... Eh, se haya puesto en la mesa para, para la discusión ¿ ¿Cuál es el camino que lleva el camino legal que lleva este este estatuto para que se concrete eh, milton el camino legal sería nosotros ahora para el 7 de junio estaríamos en condiciones de presentar el estatuto nuevo recordemos que para este este estatuto, estatuto también esto está eh, fopea y otras instituciones que pueden llegar a presentar otro también no y eh, el camino legal sería hablar con todos los legisladores para presentar en senado y presentar en diputados del nuevo estatuto porque nosotros desp de, después de diciembre quedamos como en, en, sin ninguna cobertura no no no tenemos no tenemos más derecho directamente no tenemos, quedamos a la merced de los convenios locales. Los convenios locales siguen teniendo vigencia y siguen teniendo mucha importancia, pero van a, no van a tener de dónde agarrarse, ¿se entiende? Claro. No van a tener un paraguas legal de donde dice, bueno, nosotros laburamos 36 horas semanales por esto y esto. Eh, así que el camino legal es, después de debatido con los trabajadores y trabajadora de prensa, va a ser presentarlo en el, en el Senado y volver a hablar con todos los legisladores que votaron en contra y si esperaban un un estatuto devaluado, de esto es todo lo contrario. Así que vamos por más derechos y, y está bueno eso. Bien, Milton, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema, por supuesto. A ustedes. Eh, que tengan lindas jornadas Igualmente, Milton Fernández, Secretario General del Sindicato de Prensa Zona Sur del CIPREN eh, confirmando esta información de la presentación de un nuevo estatuto la idea es presentarlo el 7 de junio el día del periodista con estas modificaciones y este agregado de tratar también dentro de, de estas discusiones la salud mental de los trabajadores es la única provincia, La Pampa que en la mesa de discusión con 20 provincias distintas Eh, presentó esta idea de atender un poco lo que le pasa al trabajador en la diaria, el trabajador que genera las noticias y que es un trabajador como cualquier otro y que también sufre... Eh, todas las situaciones que tiene que contar a diario esa salud mental que eh, nos nos atraviesa también puede ser perjudicial para, para ese trabajador así que ojalá que esto pueda avanzar y vamos a ver qué pasa con ese nuevo caminito hacia los legisladores que se sientan con el CIPREN le dicen que sí, después levantan la mano en contra es increíble, pero ha pasado también aquí en la provincia de La Pampa Che, 10 y 24, estamos en Radiocracia hasta la 1 de la tarde.